Vamos a conversar en unos minutos con Jorge Abate, él es gerente del Banco Credicop, para que nos amplíe acerca de esto. ¿Qué significa? Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días, Cintia, ¿cómo estás? Bien,、eh, c o n t a n o s qué es la red de municipios cooperativos. Bueno, la red de municipios cooperativos es una red que viene impulsada por cooperar, cooperar en la, la entidad madre de las cooperativas e la Argentina, ¿no? la que l u crean todas las entidades c o o a t i s Cooperativas i n t e r m e d i a n o En el caso nuestro, nosotros como Banco Cooperativo integramos el Instituto、eh, Movilizador de Fondo Cooperativo, que sería la entidad de segundo grado que nuclea varias cooperativas,、uh -huh. y después todo este nucleamiento cooperativa integran la red de, la, de cooperar, que es la entidad madre que nuclea todas las cooperativas del país.、Uh -huh. A partir de iniciativas de, de cooperar, Estamos fomentando en, en todas las localidades, precisamente lo estamos á b haciendo desde de, de nuestro lugar, donde nosotros tenemos eh, sucursales, eh, as, eh, incluir a los municipios d e esta red de municipios c、claro. o n p e r a t i v o s Claro. ¿Qué municipios pampeanos hay en esta red?、Eh, en La Pampa está General Pico、uh -huh. y recientemente, a fin del año pasado, Si e n c o r p o r ó la municipalidad de, de Santa r o s a Se presentación hizo la donde estuvo el presidente de, de Cooperar en la, en la firma y el barco, que bueno, también hoy, como argentinos, tenemos que decir que tenemos la suerte de que el presidente Cooperar eh, eh, argentino, que bueno, que, que surge de una pequeña cooperativa del interior de la provincia de Buenos Aires, Hoy es el presidente de la Alianza Internacional、uh -huh. de Cooperativas del Mundo que nuclea todas las cooperativas del mundo. Entonces, hoy el cooperativismo en la Argentina ha tenido un papel fundamental donde tenemos nuestra representación del cooperativismo、uh -huh. eh, del mundo. ¿Qué, ¿Qué son los fondos rotatorios? Los, los fondos rotatorios, en realidad,、eh, no tengo mucho para comentar, o sea, un poco el n o b l e Lo que me dice que son fondos que se están para,、eh, como es,、eh, rotatorio, rotatorio, lo que quiere decir que mientras una s cooperativa s va n devolviendo esos fondos, esos fondos se los p r o e b a otra cooperativa para fomentar el desarrollo local. O sea, que cada cooperativa se pueda, pueda que se d e s a r r o l l e en la localidad. No tengo mucho más para ¿Sí? decirle, porque bueno, la reunión、claro. es el primero de marzo, a las 10 horas. Se va a hacer por Zoom.、Eh, hay que tener una inscripción previa para participar.、Eh, si queréis, te paso el, el, para mandarles red de municipios para el que pueda anotar red de municipios todos juntos. Arroba cooperar punto pop, o sea, cooperar punto COOP de cooperativo.、Uh -huh. Un poco va a estar para informar que son estos. Estos, eh, cómo son estos fondos, cómo tienen que hacer para inscribirse, cómo tienen, qué, qué requisitos tienen que presentar para poder adquirir de todos los fondos.、Uh -huh. Pero、sí. bueno, está, está todo dentro de lo que estamos eh, trabajando eh, para esta e d e municipios. En, en cada localidad se llamó la, la mesa cooperativa, que un poco la, la idea es seguir o b s e r v n d o l a s Uh -huh. Son、eh, 30 cooperativas más o menos las que se crearon en este periodo en la provincia、uh -huh. de La Pampa. ¿Esto ha tenido、uh -huh. impacto en la apertura de cuentas en el banco? Sí, sí, no hay duda. O sea, un poco nosotros con nuestra, nuestra filosofía de, de acompañar a, a las cooperativas,、eh, un poco le facilitamos los exámenes para. Para que estas cooperativas puedan operar de la manera más,、eh, más, más cómoda y menos burocrática d e nuestra final. Y así que tenemos un convenio eh, eh, con el INAES, donde、eh, no tienen obligación a una cooperativa de operar con el Banco Clico. Pero sí que l a c o o p e r a t i v a que así lo desean, directamente cargan los datos del INAES. Y realmente, de forma centralizada o se hacen las aperturas de cuenta. s Ajá. Muy, muy simple, entonces, la apertura、Ahí、de、sí. cuenta. s Ajá.、Sí. Bien, eso, eso es una ventaja. ¿Y qué otra ventaja tiene una cooperativa que abre su cuenta en el c r e d i t o p además de, de esta celeridad? Sí, la, la, la situación es que esto es en el común. O sea, aprovechar esta, esta relación que hay para un poco、eh, tener el, el contacto. Eh, hace que todos los,、eh, la, la, los beneficios que puedan、eh, recibir de los distintos organismos estén informados. Muchas veces las cooperativas no aprovechan los beneficios que hay、eh, porque no están、eh, informados.、Uh -huh. Nosotros, con esta filosofía,、eh, más, allá que, más allá que un banco, somos una cooperativa de economía social, tenemos vínculos y convenios. De financiamiento con distintos organismos como es el CONICET, el c o n INTI, c e el t i la Agencia de Redondo Tecnológico, el INTA. Tenemos convenios con la, las universidades、eh, del, del país, juntamente con la Universidad de Santa Rosa para financiar el emprendimiento. Que es un poco, que bueno, esto es para acompañar un poco cuando las cooperativas vayan, vayan creciendo, que tenga que hacer. Eh, financiamiento de, de innovación p a r a ser acompañado por estos organismos para poder crecer. Uno, lo que plantea desde nuestro movimiento es que las cooperativas, p r e c i s a m e n t e lo que eran las cooperativas del trabajo, salgan en este o、eh, n este mensaje que llega del sistema capitalista: que l a c o o p e r a t i v a e s t á a r m a d a para administrar la pobreza. Nosotros、mm. queremos acompañar. Para que e s t a c o o p e r a t i v a realmente s e a una construcción de un trabajo digno、eh, y que sean, se trasladen en el tiempo. n o Si la cooperativa de c o n s t u c i ó n que hoy empieza、eh, cambiando un cuadrito de una canilla, que mañana p u e d a ser una vivienda o un edificio.、Uh -huh. Entonces, esa es la cuestión, y que eso también apunte a municipio cooperativo, porque dentro del municipio cooperativo hay. Eh, no, no, no sé si e、si、salgo de, de, de los que consultaban. No, no, está bien, con, está bien.、Eh, está bien d l e la vueltita. De los créditos, que por ahí es lo que las cooperativas necesitan, pero las cooperativas, por más que tengan un crédito, si no la acompañamos a desarrollar el crédito, los consumieron y después, ¿qué hace la cooperativa?、Claro. Eh, hay cinco ejes dentro del municipio cooperativo, que es el convenio que se firma entre cooperar. La municipalidad de Santa Rosa y varias cooperativas、eh, locales que firmaron el convenio. Y después me salió una mesa cooperativa que eh, vamos eh, a hacer próximamente el día 17, que ya haremos la convocatoria.、Eh, vamos a hacer una, una reunión en la, en la municipalidad. Para avanzar con esta red de municipios cooperativos, pero lo que es en la mesa local.、Uh -huh. Hay cinco ejes. Los cinco ejes son el compromiso del desarrollo local cooperativo, que es uno de los ejes fundamentales para, para impulsar el desarrollo local de, de las cooperativas. El compromiso de la educación cooperativa. Esto es lo que, lo que planteamos: que hay legislación para que se dé educación cooperativa en la escuela y no se está. Haciendo, nosotros lo que propiciamos es que cada, cada escuela, cada colegio tenga una cooperativa escolar. Bueno, el tema es impulsar, pero acá necesitamos al organismo del Estado, a la provincia, a la municipalidad para que esto se, se implemente. Compromiso con el c o m p l e j o cooperativo local, o sea, no s o l o que la cooperativa consuma productos locales, sino que entre las cooperativas p o r g a m o s una r De consumo cooperativo y local, compromiso cooperativo por el medio ambiente y la salud, esto es fundamental desde la mesa cooperativa que surja el proyecto de la defensa del medio ambiente y la salud, y el compromiso mutuo para el sostenimiento de la red municipal c o o p e r a t i v o que esto bueno, este es un aporte mensual que hace la municipalidad para sostener esta mesa esta mesa cooperativa. Esto es、eh, interesante el. el s i e m p r e d i g o que para que el, el, la red municipal cooperativa o, el, o la red local cooperativa funcione, esto lo tenemos que poner toda la cooperativa al frente junto con la municipalidad para que esto vea r e s u l t a d o y que no queden con el eslogan y e n u n c i a d o y que quede la cima de u n convenio y no lo llevemos a cabo. ¿no? Excelente, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés, Jorge. No, al contrario, gracias a ustedes por, por tenerlo en cuenta para, para informar esto. Que, que, como es que, si no l e informamos de lo local,、sí. local de los grandes medios nacionales, lamentablemente no, no salen. Así que, gracias por poder difundir esto. Así es. Abrazo.